Mi nombre es Samantha, soy de la provincia de Buenos Aires y este 6 de abril paro por todas las injusticias que está sufriendo nuestro pueblo argentino, por todas las desigualdades en materia económica, por todos los despidos. y los, los maltratos que sufren las mujeres en sus lugares de trabajo. No solo nos pagan un 30% menos, sino que además nos discriminan a la hora de contratarnos. Me llamo Juan y adhiero al paro no por desestabilizar el gobierno, sino por exigirle un redireccionamiento urgente de las políticas públicas, del Estado de Derecho y la construcción democrática. Hola me llamo Luciano, eh, hago paro porque la política extra me parece muy extrema, estamos sufriendo aumentos severos en todo, soy un trabajador y mi señora también, vivimos el día a día, cada vez nos alcanza para menos, eh, suba de gas, suba de teléfono, suba de luz, eh, nos suben los colegios, lo, la, el transporte, nos sube todo. Y la verdad que no alcanza, vos vas al súper y no te alcanza para nada más que para leche. Por eso paro, más que nada por un tema de, de las uvas que está teniendo este gobierno. Mi nombre es Lisandro Arijón, trabajo en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y paro porque quiero un país donde haya trabajo para todos. Mi nombre es Soledad, soy admisionista de la Guardia del Hospital Granaderos a Caballo de la Ciudad de San Lorenzo. Paro por la dignidad de los trabajadores, por los derechos que supimos conseguir, por el empoderamiento de cada uno de nosotras y de nosotros, porque se termine la desocupación, por nuestros sueldos dignos, por el trabajo, por la comida de los jóvenes, por la educación, pero sobre todo porque queremos un país distinto completamente al que estamos teniendo. FARCO Foro Argentino de Radios Comunitarias